Para que lo puedas volver a escuchar cuando a ti más te guste, el día que más te convenga. Aparte de poder escuchar el programa de Euskal Música, tenemos a conocer las noticias más destacadas de la semana. La agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en la página de Euskal Música, facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia. Tenemos 90 minutos por delante, hora y media... ...para compartir contigo toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Último programa del mes de junio y último programa de Euskal Música en esta quinta temporada. Una quinta temporada que comenzamos allá por el 24 de septiembre del 2015... Y en estos casi 40 programas que hemos tenido pues hemos realizado programas especiales como por ejemplo el 5 de noviembre del 2015 ese especial dedicado a la banda de Bilbo Scorri que nos decía adiós tras un montón de años dentro del panorama musical. El 24 de diciembre realizamos un programa especial dedicado a la Torture Rock ya que dos días más tarde como viene siendo habitual entre cementerios, entre... Pues el Burlata y Rabia se realizaba una nueva edición del Atorchu Rock. Y el 21 de abril de este año 2016 tuvimos un programa especial dedicado al sello Navarro GOR, que este año cumple la friolera de 25 años. Y por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, se pasaron Pachi y Mikkel, los dos responsables del sello, para hablarnos de su historia, para hablarnos, por supuesto, de ese concierto maravilloso, que realizaron en la sala central de Iruña y para hablarnos de ese recopilatorio canalizado 25 canciones en castellano, 25 canciones en euskera. Aparte de esos especiales, por aquí por Euskal Música por Berriozar y Ratia, se han pasado un montón de grupos, un montón de gente. Para hablarnos de sus proyectos musicales Como por ejemplo, son nada más y nada menos que Sarpa, Sesatek, Sorkun, Sofocas, Brigada Improductiva, Auchape, Los Chamucos, Unset Carroña, Los McGregor, Cates, Los Lucians y Pedro de NX. Y además, el pasado 26 de mayo, Euskal Música cumplía el programa 200. Todo esto ha pasado durante 40 programas. Todo esto ha pasado en esta temporada 2015-2016 de Euskal Música que hoy concluimos. Un programa en el cual durante estos próximos 90 minutos, durante esta próxima hora y media, vamos a intentar que la pases bien y que disfrutes bien. Con auténticos temazos de esos que te van a alegrar este veranito 2016 Como por ejemplo el álbum de Emon, su tercera larga duración sua También escucharemos a Brigada en productiva Banda de Iruña Que está dando de qué hablar con este nuevo álbum Gato por libre Por supuesto no podrá faltar la formación Puro Relajo con su tercera larga duración Los Amigos así o por ejemplo Los Chamucos con su primer larga duración Nos vemos en el camino Este es un adelanto de lo que vas a poder disfrutar durante estos próximos 90 minutos aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia en una nueva edición del programa Euskal Música, y si os parece vamos a comenzar con la formación Emon una banda que ha sido desde un principio una coctelera musical, pero a la banda se le dio el nombre y práctica en 2007 en la localidad guipuzcuana de Vergara, ese mismo año editaron su primer disco, Pistu Erría, más concretamente en febrero del 2013 llegaría el segundo larga duración de manos del sello Vagaviga, el álbum Confetti Colore, y Emon ha entrado a grabar Este tercer larga duración Sua Fuego en octubre del 2014 En los estudios Ame de Mutriku Emon presenta su tercer disco Sua, una banda Que cada vez tiene más recursos Musicales a su alcance Sobre el anterior trabajo se dijo que Emon Se ilusionaba con hacer bailar a la gente Con el disco y parece ser Que el directo pues lo han conseguido Tras editar ese álbum titulado Confetti Colore Os lo dicho, ahora regresan con su tercer larga duración Con el álbum titulado Sua Y del él te vamos a extraer los temas De Sira Durán Besalá y Sure Sua Con Emon, comenzamos el programa de hoy De Euskal Música naturally Pazpadean epe luna zazue eta goazen bia kuatera Zuma, zuma, zuma, zuma, zun Beratzen nanzu, gana ikin zun Pues ahí estaban dos de los temas incluidos En este nuevo larga duración para Emon, una banda compuesta por Eneco a la guitarra y voz, Ekaich a la batería y percusión, Matin al bajo, Arich a la trkitrisha, Michael a la percusión y sus cuatro mon, Aitor a la trompeta y Robert al piano. Dos de los temas incluidos en ese tercer larga duración, sua, los temas de Sida Dudan Besala y Sure Sua. Y demo, de nos vamos con ETS, más conocidos como Entol Sarmiento, una banda que nos llega desde Araba en 2005 y que al principio el fundamento de sus canciones se basaba en el punk pero en 2007 el grupo tuvo una transformación importante al incluir una sección de viento que les escoraba hacia ritmos ska en 2008 editaron la maqueta Vendimia seleccionada y el primer arreo vertiginoso lo dieron en 2012 con Hacia la Luna en 2014 Suremundo A impacta de forma contundente muy conocidos el la río Jalavesa esta banda regresan ahora con este nuevo larga duración titulado Veldurriquez, un álbum grabado en los estudios Studio sonido 21 de esparza de galar con el técnico Cavi San Martín en todo el sarmiento que viene sin espanto alguno con este nuevo larga duración para hacernos bailar y disfrutar vamos a escuchar dos de los temas lagun miña y sure bekirada eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Otre gara esaten egiak Edo, edo, edo, edo, edo Edo, edo, edo, edo Betiko moduan azalesko elkarrizketak Den boraren jabe dira ia oso Zala, konturatu gabe dezagertzen dira guztiak Betiondo gaudela ezaten badugu Dena dago labetiko moduan Larik asketak neska familia Badakizu berdindoaz Betiondo gaudela ezaten badugu Arazorik gabeko bizitza dela Ez dugun laguntzarra estorik izango Zein da bada, zure ez da Zein da arazoan Gauaren datzek alde atena zetik beste pausu batoa Gaurdez berdin ezango da behar zaituzten lagunak Bediodo gaudela esaten baduko dena dago labitiko moduan La ikasketak eska familia baddakizu berdi doa betieto gaudela esaten badugu arazorikareko bizitza dela Ez dugulakuntzar rastorik izango zein da bada zure kezka zein da arazoa gauaren artekade sin aterado, es coleya que da un tan sedisada, ni que es ciega no es a ser gaitiba, duten dire Nos teníamos a ETS en Toll Sarmiento con este nuevo larga duración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 profundizan en la dicotomía inicial con un resultado más definido, enérgico y contundente. Tras más de un centenar de conciertos dentro y fuera de Nafarroa y diversos reconocimientos, como los ganadores del Servu Rock 2011 y G9 de Universidades 2012 y participantes en ruta del 2013, este septeto sigue adelante conquistando escenarios con el objetivo de disfrutar junto al público con una música enérgica y crítica. Nos introducimos en este nuevo larga de duración Gato por liebre y DELTA extraemos los temas Tiempo de Cantar y Susenean con la colaboración de Xavi Solano de es Esnabelcha. Todo lo que nos contaron Fue mentira Todo tan lejos de la verdad Solo quiero cuando empiece la estampida en mi bando de libertad Contra el desalojo de Sueños frente a de esaucios manuridos, Volaremos con la labiaras de cielo al abrigo del sentir de tus latidos. Horacanes Cantaré Porque es tiempo de cantar El rumor que tingue el ario de amuletos llenos de especismos se tropieza en nuestro imaginario rayo deper ante el abismo somos humo de ceniza vieja somos la sonrisa del mendigo somos la gota que se refleja en cada palabra que te digo. Eta diaren jabe, Eta diaren jabe, Eta diaren La alegría y la diversión de Brigada Improductiva Con este nuevo Larga Duración Gato por Liebre Y con temas con colaboraciones Como por ejemplo el que hemos escuchado Susene con la colaboración de Savi Solano De Esne Belcha Y nos vamos ahora con Moscor Taer Rebeldeac Así es como se presenta A un chape en su primer trabajo Moscor Taer Rebeldeac También es el título del segundo corte del álbum Un disco en el que los de Mendiorri Máximo exponente del, emerg del Emergente Punk Escanabarro Nos presentan con nueve canciones todas íntegramente en euskera además el disco cuenta con las colaboraciones de Yulen del Valle de Delighted en Averri, Garaites con coros de Yulen, Urra y Unai Sunset, Sergio Lía al teclado en Rudeboy y indica y Alaitz de Sartakoka en Moscorrag, la única versión del disco perteneciente a Dublin Boys nos quedamos pues con este primer larga duración para esta formación de Mendiorri para un chape antes recordarte que están ya metidos en el estudio de grabación y prontito sacarán el segundo largo, nosotros como nos vamos de vacaciones en septiembre o octubre, cuando regresemos seguramente ya lo tendremos por aquí para presentarlo y por supuesto también estarán por aquí la formación Aunchape, como hicieron con su primer larga duración, para hablar con ellos de los temas, para hablar con ellos de la grabación en definitiva, para hablar de ese nuevo trabajo discográfico, mientras tanto nos quedamos con Moscorta y Rebeldeac y de extraemos los temas, Iraucha Gorria y Moscorraca Fasismoa, borrokatzea gati katxilotua Baina ezkida, nazkatu gara, gateren amorrua zuki urtuko da sonando desde Mendillorri a un chapa con ese su primer trabajo discográfico Moskota el Rebeldeak y nos vamos ahora con los Lucians Un eh, grupo de rock con toques Ska de Tafalla. Comenzaron a final de verano del 2010 como cuarteto y cambiando la mayoría de ellos el instrumento que habían estudiado por otro, aunque no tardaría en volver la trompeta e incorporar un nuevo miembro al trombón para los temas Ska. Lo que en principio fue un pasatiempo de meses se convirtió en algo más serio con el verano del 2011, en el que empezaron a dar conciertos tocando primero en Tafalla y posteriormente llegarían las salidas fuera, haciendo sonar temas de caótico, la polla Boycott, Betagarrie, Vendetta, Escalariac o Escape, entre otros Ahora, en 2016, edita lo que es su primer trabajo discográfico De título Prohibido Pensar Un disco que contiene 11 temas Entre temas, en euskera y castellano Si te parece, abrimos el CD Abrimos el primer larga duración para esta formación Para los Lucians Y del álbum Prohibido Pensar Te extraemos los temas a todos ellos Y está tú, sacará... A todos aquellos perseguidos por la ley Los que vieron truncado su destino Los que combatieron Los que no se han de render Contra el sistema establecido Los que lucharon sin cesar En la guerra del 36 Los que pagaron con su vida Notas asesinados en nombre de Dios Los encarcelados encerrados por gritar Por no callarse, por no claudicar Los que partieron hacia el monte cargando su fusil Acusados de bandoleros, lucharon por vivir I don't know desde Tafaya, Los Lucian, esta formación de rock con toques ska, formada por Iñaki Muro a la guitarra, voces y coros, Daniel al bajo, voces y coros, David a la batería, Rubén García a la guitarra y trompeta y Aitor Muro al trombón. Y nos vamos ahora con un poquito de mexicana, si te parece. Nos vamos con la formación Puro Relajo, que es un quinteto de músicos y cantantes con música 100% en vivo. Su repertorio está compuesto principalmente por canciones mexicanas, rancheras, tex-mex y bolero rancheados y alguna pincelada de música latinoamericana y en euskera, dependiendo de la zona por donde vayan a actuar. De las canciones clásicas a las más actuales, todas con un estilo propio y característico, sin que se pierda la fuerza, esencia y pureza de las composiciones originales. La formación afincada a Neibar tiene tres trabajos, Puro Relajo, estas es pa' mi viejo, y el disco más reciente, Los Amigos Así. También recientemente realizaron en Ahoiz un concierto especial con varias colaboraciones y En su concierto número 100 Nos quedamos pues con el tercer Larga duración para esta formación afincada Neibar, puro relajo, el álbum Los amigos así y nos quedamos con los temas En la misma cantina y El parrandero Música otra vez en la misma cantina mis amigos me encuentran tomando porque quiero arrancarme del alma esta pena que me está matando Cantinero síveme otra copa para ver si la voy olvidando yo no sé la razón ni el motivo por el cual ella me ha abandonado sin decirme ni media palabra para siempre se fue de mi lado es tan grande el amor que le tengo que mi vida entera destrozado es por eso que vivo tomando estoy solo, borracho y perdido Sabía que yo la quería yo no sé por qué Diego se ha ido es por eso en la misma cantina entre copas yo busco el olvido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 Estoy solo, borracho y perdido, si sí sabía que yo la quería, yo no sé por qué diablo se ha ido. Es por eso en la misma cantina, entre copas yo busco el olvido. Que me reprochas mi amor, que yo andé juergueando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Tu mejor cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era un barrandero Tau me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de farra con los amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche y un trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de farra con los amigos, y la sonrisa de una mulata Bintanitos y moreno son los ases del compás Por la sangre de sus venas late un pulso ancestral Ahora viene este cantante forastero del sabor que se mira en el espejo del sentir multicolor Ahora vengo yo a cantar sereno Ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno Ahora vengo yo a cantar distinto con mi estilo especial de palabras y ritmo pintor que pintas con amor porque desprecias mi color si tú sabes que en el fondo yo también tengo sabor puede ser que te equivoques con tu pinte extranjero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 Pues ahí está, música mexicana, también música rancheras, las que pues eh, se dan cita, claro que sí, en Euskal Música, en Berriozari, Ratia, en el 100.8 de la FM. ¿Qué te parece si nos vamos ahora con un álbum del recuerdo? Nos vamos a recordar a la formación de Iruña, Emendy Cat, que comenzó su andadura musical en 1995 con los componentes Estela, Edurne, Iker y Alberto dándole al dance. Dos años más tarde, en 1997, editaron su primer trabajo, en mendicat donde dieron bastante de que hablar, ya que que eran los primeros en hacer música dance en euskera. En 1999 llegaría el disco Orain y en 2001 el tercer y último trabajo de la formación, Etor Kisuná. Este grupo es hasta el momento el único grupo euskaldún que ha conseguido un auténtico éxito practicando música dance. Hasta su aparición en 1996, la música electrónica no había tenido hueco en la música euskaldún. Su edad de oro coincidió con su segundo disco Orain donde los textos reivindicativos se mezclaron con estribillos pegajosos cantados por su formación definitiva, Iker, Alberto, Estela y Edurne. El grupo se disolvió tras su tercer disco, dejando el trono del Euskaldens vacío. Nos quedamos pues con el último trabajo, con el tercer trabajo discográfico y del texto extraemos los temas Ishar Ushua y Gure Errian Arrotser.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 Busca Música En las redes sociales Pues aquí Estamos recordando la música de esta formación de Iruña de Mendicat, una formación que comenzó su andadura musical en 1995 con los componentes Estela, Edurne, Iker y Alberto, tres trabajos discográficos, este último el que estábamos escuchando, el álbum titulado Etor Kishuna, los temas más concretamente Isar Ushua y Gure Rian Arrod. También recordando temas eh, antiguos dentro de una nueva edición del programa de Euskal Música y esta vez que estamos contigo cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 7 y media de la tarde, nueva cita que tienes el fin de semana o si sí, en redifusión en repetición en la misma franja horaria. Hoy, último programa de la temporada y hasta ahora hemos escuchado a Emon, ETS, Brigada Improductiva, chape Los Lucian, Puro Relajo y el recuerdo de la formación cat y de MendyCat nos vamos con el primer trabajo discográfico para la formación Yo Su Yo Ni Más el álbum Menos Punk y Más Rancheras. La temporada pasada y estuvieron por aquí por buscar música varios de los componentes para presentarnos este su primer larga duración y también pudimos disfrutar de un tema en acústico ya que vinieron con la guitarra, con el acordeón en definitiva que lo dicho, pudimos disfrutar de uno de los temas en acústico de esta formación, Yosu, John y más, nos dejaron el disco y ahora vamos a disfrutar de dos de los temas incluidos en este primer larga duración Gai Shua I y, y Eris eri. <risa> i so i Yoñimas con ese álbum menos punk y más rancheras los temas Gai y, y el tema Eris Erri, primer álbum y primer trabajo autoproducido por ellos mismos el álbum compuesto por 11 temas y de ellos suyo ni más nos vamos con Los Chamucos que ya se pasaron por aquí por Euskal Música esta temporada para hablarnos de este su primer álbum, nos vemos en el camino, un álbum que ha dado bastante de hablar porque bueno está saliendo en todos los medios de comunicación estuvieron en Afar Televista, estuvieron en Radio Nacional de España y, por supuesto estuvieron aquí en euska Música para hablar nos este su álbum nos vemos en el camino nos quedamos con este álbum y de extremo los temas México y el tema Verdín Maite Saitut Lural de venetan argia Emo pintuta berua Bertanja Torrisco y argia Hisarenitia piztu cerua Abestiak Gozoak Sentimentu zornituak Azten ditu arazoak Zagriña eroak Altzaburuak Zindagizu Juralde pare jabea Zindagizu Garrantzitxoena Hore Wadalu pekuama Virginia, mágalem babe estemipú. Siñismena tu era ginia, respiti naita e siña, a me tao y duain de Baitare lore maitatzeko Mexiko Me Argietako lorei, baitare, lore derrak baitare zeaieta lore miresteko La eta está parrandas, valdin basabiltsosel. Naikoa eta edanda, lurrean ezanda tequilas hacer. Etzeraino izango arroza, inden arernartia. Putziko de suerta en loza, añoy sentiosa, subió oceán. Sin Baina ernei bilizaitez Hauragentatutakoa Zein bati egin zion kalte Zei egizuelako maite Berea etzen oea Mexico Mexico Neskatzatan Zela eta lore maitatzeko Mexico Mexico Argie eta kolorei Ederrak baitare Zuaiztalandare Miresteko Mexico, Mexico Pasatu dire ezagutu zintu dan hartatik Gau eder hartan mexikanak lotu bintuenetik Neska akabailan izan agati Bertan mederren azu Ondora urbildu eskutik eldu Tadantza eskatuz behar bezela Le pausotik al Ez zin aukera pasatzen utzi, Itzko joekin lastan duxoabe, Zure muzuak etzidan utzi, Dantzau bukatzen ere. Dena orduan azizen eta, Pasatu diragi urte batzuk, Ameka euri egin du baina, Nik berdi maite zeitu. Fean berriz zerran dizu. estaban las rancheras de esta formación de los chamucos con este primer trabajo discográfico nos vemos en el camino y con temas como México y Berdín Maite Saitud, hay que decir que también está incluido el tema México lindo y querido, por ejemplo, La Biquiña el sencillo presentación de este nuevo larga duración, una banda que como bien te comentaba anteriormente, ya se ha basado por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa Buscal Música, para hablarnos de este álbum, para hablarnos un poquito de la trayectoria musical y por supuesto para hablarnos de los conciertos, conciertos muchos conciertos son los que va a dar este verano 2016 esta formación Los Chamucos y nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música no antes recordarte que hemos escuchado a Emon con su álbum Shua a ETS con el álbum Veldurriques aplicada en productiva con Gato por Liebre a la formación de Mendiorri Aunchape con su álbum Moroscorta Rebeldeac hay que comentar que la banda ya está en el estudio de grabación para mmm, editar lo que es su segundo trabajo discográfico a vuelta de vacaciones lo podremos disfrutar Los Lucians con su álbum Prohibido Pensar, Puro Relajo con su tercer larga duración, Los Amigos Así, En Mendy Cut recordando a esta formación Dance de Euskal Arria con ese álbum de Torquishuna, tercer trabajo discográfico, Josu Yonimas con eh, menos punk Más Rancheras y Los Chamucos con Nos Vemos, Enrique en el camino. Hasta aquí una nueva edición de Euskal Música y hasta aquí la temporada 2015-2016 una temporada que comenzó el 24 de septiembre del 2015 y que después de 40 programas vamos a aparcar en este jueves 30 de junio del 2016 si nos escuchas en directo, sábado 2 domingo 3 de julio del 2016 si nos escuchas en redifusión tres especiales, oscorri a Torchurock y Gordiscos entrevistas a Sharpa, Sesatec, Sorkun, Sofokaos Scavideán, Brigada en productiva Improductiva chape Los Chamucos, Unset Carroña, Los McGregor, Cates Los Lucian y Pedro de NX, un montón de discos un montón de grupos, un montón de canciones han sonado durante estos 40 programas de Euskal Música en esta temporada 2015-2016 lo primero es que ricasco a ti por seguir cada jueves o cada fin de semana el 100.8 de berriozar y Ratia y escuchar el programa Euskal Música y también por supuesto por seguirnos a través de las redes sociales, a través es de facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia y por supuesto es que ricasco a todos los grupos por eh, mandarnos el material y algún que otro grupo por pasarse por aquí por los estudios de berriozar y ratia por euskalmusica y por supuesto a las casas discográficas por hacernos llegar todas las novedades. Volvemos a finales del mes de septiembre del 2016 será ya la sexta temporada de euskalmusica aquí en berriozar y ratia en el 100.8 de la FM. Hasta entonces a pasar Buen verano y ya sabes que en los pueblos Que en fiestas, en cualquier lugar Seguramente va a estar Un grupo de Euskal Herria actuando Así que disfruta de esos conciertos Y lo dicho, nos volvemos a escuchar Después de este parón vacacional En septiembre volvemos Con más música local, aquí en el 100.8 En Berriozar y Ratia Hasta entonces, saludos aur et ondo pasa